Realizan chequeos médicos gratuitos en La Plata. La Municipalidad realiza chequeos médicos gratuitos a vecinas de distintas zonas de La Plata en el marco del programa itinerante Más Salud en tu Barrio. En este marco, el equipo de profesionales municipales estará de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el comedor Bajitos de Tolosa, ubicado en 117 y 521, donde llevarán adelante controles de oftalmología, odontología y vacunación de calendario a la inscripción a las becas para estudiantes de la UNLP. Se trata de las becas de ayuda económica para estudiantes inquilines, para estudiantes con alguna discapacidad y para estudiantes con hijes. También contempla la bicicleta universitaria, la beca Tu PC para estudiar, la de conectividad de albergo universitario y la beca de comedor universitario. Además, se incorpora la flamante beca para estudiantes liberados. Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes y estudiantes regulares a fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de grado. La inscripción se realiza a través de www.becas.unlp.edu.ar Un servicio que informa más cerca. más cerca. Aumentará la tarifa de agua en toda la provincia. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dio el visto bueno al incremento de tarifa solicitado por la empresa Aguas Bonaerense CSA y que alcanza a un 80% de los usuarios de 94 municipios en los que la empresa tiene competencia. Los incrementos serán del orden del 45% en tres tramos de 20, 10 y 10%, las primeras dos de forma retroactiva. La decisión del Ministerio de Infraestructura bonaerense fue adoptada tras una audiencia pública llevada a cabo el mes de agosto, donde la empresa realizó una presentación en la que incluyó un estudio de costos y explicó el desfasaje entre los ingresos y los costos operativos. La temperatura mínima para hoy en la región es de 20 grados y la máxima de 35. Nos encontramos en la próxima emisión.